...a las palabras no solo se las lleve el éter... ...escribinos a... ...y viceversa punto radio... ...arroba punto ...vamos a empezar ya mismo... Eh, a ap ...apenitas antes de llegar a las... ...siete y veinte hablar de nuestro primer bloque, Diego. Así es. Bueno, como decíamos el pasado 18 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dio lugar a este pedido de declaración de inconstitucionalidad, pedido presentado por, como habíamos dicho, la Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y Actividad Nuclear. el En septiembre del año 2008 se aprueba por unanimidad salvo dos votos de el Frente Cívico y Social eh, el resto Ajá. de los legisladores aprobaron por unanimidad la ley 9526 que prohíbe eh, la minería de metales a cielo abierto y la minería nuclear en todas sus etapas esta, esta ley a nivel nacional, es un ejemplo. Eh, bueno, conocemos los casos de Catamarca, La Rioja, sí. de explotación minera, eh, San Juan. Eh, y la idea era de que esta ley pudiera propagarse de alguna forma. Esa era la, la consigna que tenían también los mismos activistas de Honga Despierta y Tras la Sierra Despierta, de poder, a partir de eh, la aprobación de esta ley, poder llevar eh, el mismo caso al resto del país. Bueno, parece que no parece que no por lo menos no era, no era tan fácil eh, acá hay muchos intereses sobre todo porque en las sierras en las sierras de córdoba existe eh, uranio y eh, torio. y bueno están atrás de eh, es de la explotación de esos de esos recursos de esos yacimientos de nucleares Y atrás de eso hay un gran desarrollo, digamos, nuclear eh, a futuro y entonces el, el interés es, es grande, digamos. Claro, porque se está discutiendo bastante el tema de la energía nuclear en este momento. Eh, digo, se, se abrió una planta nueva, se está viendo la forma de extender la vida útil de la planta de embalse. Digamos, ¿sí? desde el gobierno hay una intención de darle un impulso fuerte a la energía nuclear en todo el uh -huh. país, digamos. Sí. Eh, Por supuesto, la forma de hacerlo ¿eh? o parece ser es lo hacemos y problema con el reactor nuclear cuál es que hay que preocuparse por toda otra serie de cosas que no tienen que ver solo con la productividad de una planta de una planta nuclear, tiene que ver cosas con con que, por ejemplo, ni siquiera se sabe cuánto... Los, los residuos nucleares duran siglos, por uh -huh. ejemplo. Nunca se ha... Y las plantas nucleares existen hace menos de 100 años, digo. Entonces, tampoco se pueden Una de las cosas es, por ejemplo, prever eso. Uh -huh. Pero hablábamos de todas las etapas, y la primera etapa, o una de las primeras etapas, es otra. Uh -huh. De alguna forma se pone en cuestionamiento este este desarrollo de otro país del que se habla, de, de que hay un proyecto nacional y popular. Muchas veces del gobierno se... Se encara por ese lado y, bueno, de alguna forma eh, uno acompaña ciertas medidas, cree que es, algunas algunas medidas son positivas eh, y otras evidentemente no, y tiene que ver justamente con un modelo de desarrollo que... A un recurso natural, evidentemente, eh, no lo, no lo tienen en cuenta, como puede ser eh, una, una montaña o el uso del agua uh -huh. que sale de la misma montaña. Bueno, ¿qué van a buscar en Córdoba, entonces? ¿Uranio quieren buscar? El torio y el uranio es básicamente lo, lo que se va a buscar, pero para que nos explique mejor de esto, eh, hemos extraído un audio de eh, Pulsar, que es la agencia de noticias de eh, AMARC, Argentina, Y ahí nos habla María Cuestas de Tras las Sierras Despierta y nos explica un poco cuál es la función en, con respecto a esto del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba. Lo que han hecho lugar es abocarse al estudio del tema, no no al planteo en sí de fondo. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta son dos cosas. Primero, que la sociedad toda salga en defensa de esta ley que ha costado mucho y que es una, una buena ley para nuestra provincia y que eh, ha representado la lucha de, de, de todas estas asambleas durante mucho tiempo y tratar de que no, de que no ocurra el flujero que ocurre en otras provincias en la nuestra. Que salgamos todos a defenderla, que de alguna manera tratemos de organizarnos para poder manifestar esto ante el Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, los profesionales que, que estamos involucrados en este tema nos vamos a abocar a, a hacer alguna presentación ante el tribunal para que escuche algunas razones más de las que les están dando esta parte que está pidiendo la inconstitucionalidad y la fiscalía de la provincia que probablemente este, tendría que, bueno, va a salir a defender la ley, ¿no? Algunos datos son interesantes, no solo para la gente que reside en las sierras de Córdoba, sino también para ciudadanos y ciudadanas que vivimos acá en la ciudad de Córdoba. Esto parece muchas veces alejado de nuestra realidad. Por lo menos supone que para la mayoría de la gente que diazmula por la ciudad todos los días va a su trabajo y vuelve a su casa... No es un hecho significante o por lo menos eh, no, lo, no lo he demostrado así cuando se ha movilizado la gente, ha venido eh, mayoritariamente la gente detrás de las sierras. Uh -huh. Sin embargo, el agua es eh, uno de los recursos naturales más importantes y esta ley eh, protege justamente ese recurso natural. O sea que si el, el Tribunal Superior de Justicia le diera lugar a este pedido de inconstitucionalidad, eh, de alguna forma se contra este recurso natural, lo cual implicaría... Eh, que nosotros los ciudadanos de Córdoba eh, nos veamos imposibilitados de acceder a un agua para consumo personal, ¿no? Eh, la mayoría del agua, eh, como decimos, que está en las montañas donde se va o donde se va a intentar ir a buscar uranio, es de donde sale el agua. Claro. No sólo para, eh, para tomar, para consumir, sino también para el riego. Sí, están, digamos, estaría explotando de una manera contaminante, contaminante no por, por prejuicio, digamos, sino porque los, los elementos necesarios para explotar ese tipo de minas son contaminantes y se estaría contaminando la misma fuente del uh -huh. agua de Córdoba. Claro, eh, bueno, los casos son variados, como decíamos, en tanto en Cantamarca, en, en La Rioja, donde eh, en estas explotaciones mineras los animales y los eh, residentes de esos lugares eh, se han visto con problemas eh, de cáncer, uh -huh. ¿no?, y eh, bueno seguimos eh, escuchando a maría cuesta acá lo que se plantea es una disuntiva en relación al pedido que, que hizo que hicieron estas dos organizaciones porque lo que plantean es que eh, es eh, este pedido de inconstitucionalidad es extemporáneo o sea la ley ya empezó a regir y se mete el pedido de inconstitucionalidad lo que plantea María Cuesta es, bueno, pero como es un tribunal superior eh, y es una ley que, que de interés general cabría alguna posibilidad que el tribunal superior, así todo, la ley ya rigiendo, eh, se, se podría, anule, ah, claro, habría eso. alguna posibilidad de anularla. Escuchemos a María Cuesta. Salió la resolución efectivamente del tribunal eh, donde se aboca el estudio de la causa era algo que, eh, bueno, había probabilidades de que, no, de que no fuera así, porque existían algunos motivos técnicos de derecho por los cuales no debió haber aceptado el abocamiento, pero es cierto también que el Tribunal Superior de Justicia tiene facultades de apartarse de esas situaciones y por la importancia del caso para la sociedad, abocarse al estudio, aunque el planteo haya sido extemporáneo, digamos. Porque a juicio de la fiscalía de la provincia, la ley ya estaba en vigencia y para el planteo de la de este tipo de acción, que es una declarativa de inconstitucionalidad, la ley no tiene que haber entrado en vigencia. Es decir, tiene que hacerse... Es un momento muy particular en el que se interpone este tipo de acción. Es entre la promulgación y la entrada en vigencia. Si entra en vigencia, digamos, ya se estaría ejecutando por cuanto ya no ría la posibilidad de realizar este tipo de planteo y si tendría que ir por otra vía ya una vía ordinaria donde uno tiene que comenzar con una con un amparo uh -huh. con una acción de amparo por la vía ordinaria a través de un tribunal de primera instancia y ahí eh, ir escalando en las distintas instancias Esto no fue así ellos eligieron la vía de la acción declarativa e inconstitucionalidad que tiene un momento muy preciso en el cual tiene que ser interpuesta. Y ahora lo que les pido es que toda la sociedad esté atenta porque ante cualquier convocatoria que podamos llegar a hacer para poder este, dar fuerza a, a esta ley que, que en este momento está siendo discutida. Muy bien, ahí escuchábamos a María Cuesta de Tras las sierras despierta, eh, un poco explicando esta eh, digamos discusión eh, jurídica en relación a un momento donde ya se dicta la ley, se apruebe la ley y se está proponiendo en práctica y entre este pedido y digamos uh -huh. eh, como una discusión ahí jurídica eh, complicada. Me parece que lo importante que decía y remarcaba María Cuesta es que estemos atentos, estemos en alerta para, eh, en el momento que sea necesario, salir a manifestar para defender esta ley frente al, al Superior Tribunal de Justicia, del cual uno, uno puede pensar muchas cosas. Claro. Eh, bueno, estemos atentos, estemos en alerta para salir a, a la calle a manifestarnos a favor de la ley. Muy bien, seguimos escuchando a Gonza Sufi. Sus inicios fueron en los años 90 en la escena del hip-hop californiano. Gonza Sufi recién grabó su único disco en 2010 para el sello californiano Warp Records. Se llama A Sufi and Killer y lo acompaña el lisérgico DJ de Gunslap Killer. Escuchamos Cowboys and Indians.